Acá. ¿Cómo andan? Felicitaciones bueno, por el gracias. Campeonato Provincial de la <risa> Trabajo. <risa> ¿Felices? Muy. ¿Sí? Como perdice dicen los... Muy felices. Porque más vale los que, que, que los resultados en, en una experiencia especialmente como la que fue la de este fin de semana, no es, calculo para ustedes tampoco, lo más importante, pero sin embargo sí, es un mimito más vale que les digan qué bueno que estuvo, fueron de lo mejorcito, ¿no? Sí, es un mimo. Eh, está bueno. Está bueno. Eh, no nos comió la cabeza pensarlo, pero no nos imaginamos tampoco, ¿no es cierto? Armando <risa> Pardon, <risa> <nada>. <risa> eh, pero sí, es un mimo fue, fue hermoso porque la función fue muy buena Me parece que lo que sucedió ahí fue lo que marcó como como esto, ¿no?, de poder decidir que, que fuéramos los primeros. Claro, fue... como que, ustedes reconocen que ese sábado fue, ¿no?, sábado a la tarde, sí. sí. a la tarde. les salió una buena función. ¿Cuántas sí. llevan dadas de antes? ¿Una pila? 20 Diecisiete, me parece. Diecisiete, yo no las no la hemos contado, yo sí, las no, contesté. No, no, no, yo perdí la cuenta por ahí que eran 14 Y sí, sí, diecisiete. Pues Uh -huh. Este así que bueno, yo creo que eso tuvo mucho peso porque el público estuvo maravilloso, pero los actores estuvieron y, y la actriz estuvieron muy bien, muy bien. Eh, había mucha energía ahí, mucha cosa puesta y bueno y defendido desde, desde el cuerpo, desde la voz, desde, desde, la, desde la energía. Me parece que eso fue lo más importante. Edith saniga es la directora de Quema Quema, la obra que ganó la Fiesta Provincial del Teatro. Mario González es uno de los actores. Marcelo. Eh, Marcelo González es uno de los actores. Eh, venimos hablando ya con, con Armando tanto desde de, de temprano que arranqué como como que veníamos en el mismo tren. Eh, y para vos, Marcelo, el, el otro día leía una, un artículo, no sé si lo leyeron, que escribió Lautaro Ventiveña. Te ha, te ha designado el artículo actor de la pampa qué te pasa por el cuerpo y por lo demás cuando escuchas eso primero sorprendidísimo me Él, eh, a ver un día está habíamos estado charlando con lauti y me dice mira para mí vos sos un referente sos mi referente bueno. y el otro día sinceramente me, me sorprendió con, con la nota que hizo y lo y lo que dijo yo a ver yo no yo te teatro tengo la, la, la suerte de estar hace 40 años con esta mujer que está al lado mío uh -huh. que es mi, mi compañía mi hermana es mi familia de hecho a mi chico le dicen tía <risa> la tía de eh, y es como que por ahí no lo no lo procesas esto yo personalmente no lo proceso yo hago teatro laburo me gusta hacer esto pero eh, por ahí me, me da bronca cuando algo no me sale, por ahí pesa eh, el, el, el, el estar con esto, pesa entre comillas, ¿no? Que yo, yo voy decir, bueno, tengo que ir a laburo un domingo, tengo ensayo un domingo, pero es, es como que se fuma enseguida. Y esto que te digan vos, Joel, eh, realmente me sorprendió. Uh -huh. Como me sorprendió también esta anécdota que ayer no se las conté a los chicos, Eh, yo de la fiesta nunca, um, o sea, el resultado yo está todo bien, si, si ganamos o si perdemos, como para como para cualquiera, que puede ser un mismo también. Y el otro día tuve la, la oportunidad de ir con, con mis hijos, eh, con los dos, con Máximo y Chabela, y cuando dieron el resultado yo, para mí, no tomé no, nada. ...tomate conmigo un café... ...y después me decían... ...che... ...y le contaban a, a... ...a la madre, ¿no? Dice... ...papá se emocionó... ...y... ...y se quedó casi sin respiración... <risa> <risa> ...y... ...pero que vieron eso... Ellos supuestamente vieron eso. Yo en ningún momento dejé de respirar y no lloré ni Creo, no sé. Es que o, o, no o estabas haciendo teatro vos o no, tus hijes. No, no, no, no, no, no, no registré, sinceramente. Che, más vale quiero que esto sea una charla, y, sí, y no, sí. no, no una entrevista de, de ida y si venías de respuestas y, y preguntas. Eh, hoy conversábamos, este, que todas las personas que en santa Rosa se dedican al teatro y a la cultura en general tienen un laburo con el que parar la olla es el teatro lo que más les gusta en sus vidas en mi vida sí eh, acá somos tres jubilados <risa> <Sí>. <risa> tienen este. esa fortuna sí. eh, pero tenemos que yo pues, particularmente tengo que seguir trabajando y bueno teatro siempre hice desde que tengo 25 años, así que, y sigo, eh, y me encanta hacerlo desde desde lo artístico porque es mi modo de expresión y todo lo que tengo que decir lo digo ahí, en la escena, eh, pero también estamos desde hace un montón de tiempo fomentando y defendiendo esto como un trabajo, nosotros le dedicamos un montón de tiempo a esto, eh, Tiempo de, de ponerle la cabeza, el cuerpo, eh, y bueno, y sostener un trabajo es, es complicado, lleva su tarea, eh, uno tiene que modificar un montón de cosas, tiene que poder consensuar, poder hablar con los compañeros y, y, y acordar y, y sostener, me parece que es, que es lo más difícil y eso, bueno, es un aprendizaje, ¿no? Eh, así que, bueno, somos jubilados, pero seguimos trabajando, seguimos ¿no? Seguimos laburando. No es el jubilado que yo soñaba alguna vez, viste, de, uh -huh. de estar sentado en una plaza. Ah, eso soñabas, no. Bueno, soñaba. yo soy no, yo porque veía el resto, o sea, no soñaba. Miraba y yo decía, entonces tenemos todos los jubilados igual, ¿no? Mirá aquel No vas a ir a con que un el, diario a una plaza que el, ahora. Mirá aquel no. jubilado. Yo eh, soy el, el jubilado también, este por supuesto y soy el más nuevo en este en esta cuestión. O, o sea, es mi, mi o primera sea, sos vez. Soy el más jubilado, mi pero mi primera el más vez. <risa> claro, soy el más jubilado, pero es mi primera vez. Y, y entré algo a un mundo que siempre me gustó pero que no conocía realmente porque yo francamente ahora me di cuenta yo tendría que haber estudiado teatro sí. de, de joven, que bueno, se me pasó el tiempo. Y ahora a esta edad, 70 piruló, bueno, lo descubro. Y, y ahí empecé a entender montones de cosas que por ahí uno desde afuera no las no las ve o no las capta o, o no las imagina o no le preocupan directamente, que es cómo se labura. ¿No? porque ya empezamos, bueno, che, acá hay una disciplina, hay que venir a, a ensayar dos veces a la semana, o tres veces a la semana, o si se acerca la fecha, hay que, y empiezan a buscar horario, a ponerse de acuerdo, porque todos, como vos decías, Juan Pablo, y como se comentaba acá, tienen algún otro trabajo, o sea, no, no viven de esto. Y lo veía no solamente en nuestro grupo, en el equipo que formamos, sino en otros. Llegabas a, a, a la sala a ensayar y, y estaban otros ensayando, se iban en eso, entrábamos nosotros, salíamos nosotros, veníamos otro grupo, eh, jóvenes, pibas, pibes, más grandes. Y, y digo, esto es... ¿Cómo laburan? ¿Cómo laburan? Y realmente eso te te llena, ¿no? Y después, bueno, el hecho de, de poder... No sé a mí lo que me encantó fue que, que en una en momentos de donde tanto odio y tanta violencia baja desde desde los lugares de poder no y que, que acá se le haya contestado en esta fiesta con, con mucho amor con mucho cariño porque fue todo fue un, realmente todas las obras todas las puestas que se hicieron fueron todas con, con mucho amor y con gente que salía muy feliz y también, este, digamos, llenas de amor, me parece, no por, por, por lo que estaban viendo y la, lo que estaba pasando. Uh -huh. es, que, es que en realidad eh, para eh, mí... Eh, vamos a hacer un cambio ah, así, desprolijo, de pero háblale a este micrófono así se escucha mejor, porque aquel otro desechalo, si quieres Correlo a, a un lado, así como... Eh, como si fuera un jubilado ¡Ah! ah ahí está de de No, es que jubilado Claro Jubilado de los de antes Es que en realidad es un mundo aparte Para mí El teatro es un mundo aparte eh, En todos los sentidos Y eh, Se trabaja Porque se trabaja Lo que termina de ser vos, Armando Lo que cuenta Edi Lo que dijo Edi anteriormente Quizás no laburás, ¿viste? Como laburás en una oficina Como puede se puede laburar en otra profesión Pero eh, en esto también, porque hay gente que por ahí opera, ah, vas a hacer teatro, vas a... No, nada, te juntás a... ¿Y de qué trabajás? Claro, ¿y de qué trabajás? ¿Hagás teatro? Sí, Hago sí. Teatro. Ah, ¿y trabajar de qué trabajás? Mm. ¿Eh? Eh, entonces pasa por ahí y es como que eso... Y, y, y en, el, en el mundo del teatro yo creo que hay cosas que... que a ver, ¿cómo se podría decir que...? que hay cosas que no no no entran, no ingresa esto en con respecto a esto que terminabas de decir con el nivel de violencia con todo lo que hay, es como que vos acá te enfrascás entre comillas a hacer una un laburo y te metes ahí y el resto, bueno, el resto pasa, no pasa. Pero digamos, sí, sí, ahí sí. no tiene lugar, no tiene cabida. Bien. Eh, edit por otro lado, vos venís laburando, seguramente Marcelo también Pero edit eh, por algo se convirtió en una figura reconocida especialmente en esta fiesta eh, Vos además, y te pido eh, en todo caso, que, que cuentes ese recorrido que has hecho Que va mucho más allá de la dirección de una obra Vos haces del teatro una militancia, haces docencia eh, Haces política, vinculás al Estado con el teatro ¿Qué? Contame un poco, porque seguramente el otro día hablaba con Amparo Fernández y decía que estás en un cuarto de hora ahora, por lo menos más visible. Vos sos la misma de siempre, claro, la de hace 40 años, como decía Marcelo. Pero te ha tocado en este tiempo por ahí un poco más de visibilidad. No sé si le encontraste alguna explicación, si es que eh, la escena mediática un poco mira al teatro como no lo miraba hace una década, por poner un tiempo. Eh, te invito a, a pensar, si querés... Eh, te, Eh, sobre sobre vos pero sobre el, la actividad teatral en 100 sí, en, en nuestra provincia en Santa Rosa bueno yo cuando empecé teatro que también empezamos con marcelo ter, terminamos un taller de formación actoral de, de tres años y a partir de ahí armamos nuestro grupo independiente eh, yo creo que el que el grupo fue el motor el motor este por el cual fuimos aprendiendo un montón de, de cosas, porque en el grupo fue pasando mucha gente, desde adolescentes, adultos, niños, y, y esto se fue como, como buscando las cosas que estos integrantes necesitaban. Entonces empezamos a tener como varias producciones, porque, no sé, en un momento llegamos a ser como... 25, 30 sí, personas. 30, 30. Entonces estaba la murga por un lado, estaban los trabajos de clown que hacíamos con el negro por otro, estaban los trabajos que hacíamos para adultos, y se empezaron a generar distintas producciones dentro del grupo de acuerdo a lo que cada uno podía, quería y le gustaba hacer. ¿no? Eh, después me parece que otra de las cosas muy importantes fue entrar en en espacios donde pudimos utilizar el teatro porque se dieron cuenta digamos que se podía hacer como como motivadores como impulsores de trabajar distintas temáticas que esto lo empezó a ver este salud lo empezó a ver la dirección de, de políticas de género eh, o sea se eh, usar el teatro como como impulsor eh, o como una herramienta más para trabajar desde otro lugar no desde dar una charla sobre algo sino desde empezar a vivenciar estas problemáticas estas temáticas y eso ganó mucho terreno también porque porque pudimos hacer muchos trabajos sobre todo con los clown eh, con respecto con respecto a esto eh, yo trabajé también mucho en el interior trabajé muchos uh -huh. años en Unifreda, varios años en Trenel, en Castex, en Guatraché. Eh, y esto también eh, a mí me enseñó particularmente un montón. Eh, y me parece que esto, ¿no? como como que se fueron se fue ampliando ese esa posibilidad y fuimos descubriendo un montón de cosas que podíamos hacer. yo cuando Mis últimos años, de cuando trabajé en primaria, yo soy profe de educación física en principio, antes de ser asistente técnico teatral, y en la escuela logré, eh, con una directora muy piola que tenía mis últimos años, ella sabía de mi actividad y yo le dije que le proponía hacer unas horas que tenía la mitad de mis horas hacer un taller de teatro eh, en vez de dar este educación, educación física, física y me lo me dejó hacerlo claro eh, después había alguna propuesta de educación o demás entonces yo le decía puedo hacer esto con los niños de tercero el niño de cuarto y lo hacía y eso me parece que eso también me eh, eh, Fue muy importante, ¿no? Porque fue... Y lo, y lo que más siempre me, me gustó cuando la gente decía, hablaba de tu trabajo, el trabajo, ¿no? Como el teatro, como un trabajo. Eh, bueno, nada, después llegaron llegaban hasta los, los trabajos a pedido. Primero empezamos a hacer nosotros trabajos que pensábamos que podían <coughs> motivar determinadas temáticas y después ya, desde el Estado, muchas veces, che, tenemos que hacer un trabajo para visibilizar o, o trabajar tal problemática tal claro. temática, ¿te animás? entonces era todo, hacer la dramaturgia hacer la actuación eh, bueno nada, desde trabajos cerrados para empleados de, de, de salud o de o de no sé, de, de lo que sea hasta eh, después que esos trabajos iban quedando iban quedando y eran nuestros desde la dramaturgia y la actuación y después Otra entidad u otra municipalidad nos llamaba. Entonces, bueno, eh, me parece que hay un montón de cosas para hacer. Me parece que que nos hemos metido en cosas que, que bueno, era probar a ver qué pasaba y, y funcionaba. Y, bueno, hay trabajos de que venimos haciéndolo hace 25 años y siguen estando... Vigentes, vigentes y nos claro, siguen sí, llamando sí. entonces uh -huh. bueno nada, mi, mi, me parece que mi, mi camino por ahí por el teatro fue un poco eso probar cosas arriesgarse no arriesgarse creer en lo que uno hace eh, yo creo que el teatro es transformador, no solo para nosotros haciendo teatro, sino para para el espectador, para el espectador para... digo, uh -huh. eh Y, ...y teniendo propósitos claros... Eh, ...me parece que... ...si creemos en el teatro... ...podemos... ...podemos lograr un montón de cosas. Y, y Marcelo... Y, y el eh, ...no sé si tuviste otra oportunidad... ...digamos esto de que Quema Quema... ...yo el otro día decía... ...lo viví con Armando... ...él empezó como jugando... ...que es un juego el teatro... Juego, ...el teatro también. es un juego... Pe ...el más difícil de todos... Eh, te, eh, ...no sé si te tocó antes... Supongo que sí, en tantos años y tanto laburo. Pero, en todo caso, en esta experiencia, ¿qué sentís que enseñaste y, y qué sentís que aprendiste de, de personas que, como dice Armando, se fueron arrimando este y no eran del mundo del teatro? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te vinculaste con eso? Aprender, aprendí todo. Muchas cosas. De, de, tanto de Armando como de Yaco, que... Eh, A ver no solamente en este trabajo particularmente donde hay es, es, todos son todas anécdotas del, de, de nuestro pueblo eh, si hablamos desde ese punto de vista cuando cuando nos juntamos y se empezaron ar, se empezó a armar eh, hay anécdotas que yo no las sabía y eso sí o por ahí una sola anécdota con las Con las diferencias de, de edades se cuentan distintas claro y para para distraídos y distraídas eh, quema quema cuenta historias leyendas o anécdotas verdaderas de que muque move y sus actores y actrices son todos postas de quemo ¿no? y después en lo personal digamos eh, vos tenés que ir eh, esto con, como decía edit consensuando y Eh, a ver, yo de por sí te digo, hace 40 años que trabajo con ella y cuando viene alguien nuevo sí o sí tenés que modificarte, tenés que modificar en un montón de aspectos y, y eso es lo bueno el riesgo, la prueba eh, es trabajo es trabajo también y Bueno, cuando yo lo veo este personaje que tengo acá adelante eh, que nos conocemos de toda la vida. O sea, él, yo era chiquito y él iba a mi, a mi casa. Mm -hmm. eh, ah, bueno. Sí, bueno, no tan chiquito. Y él tampoco era tan adulto. No, no él no era tan adulto. No, no. Ni, ni lo es ahora, digamos. No, si, algo, si algo tiene Armando es que adulto no es. No es. Entonces vos decís, a ver, pasa, a ver qué pasa, a ver cómo es, cómo, qué sucede. Y cuando empezamos a laburar y, y te das te das cuenta el, el escuchar al otro el compartir con el otro el permitir que el otro eh, pueda tra trasladar algo que, que, que vos decís o te, o te o te indique algo que está es, es muy bueno es muy bueno para mí es muy bueno si sí, a mí a mí lo que me pasó fue algo también Porque el hecho de estar trabajando con gente como Edith, como Marcelo, como Sol, Marisol. en Marisol, Marisol Ricosa, sí. sí. Eh, que ya tienen experiencia, que son actores, bueno, en el caso de Edith además directora, bueno, todas han dirigido alguna vez también, no sé Marcelo, pero Sol creo que también. Eh, te da una confianza bárbara, ¿viste? Te da primero un cierto, más responsabilidad por supuesto, pero confianza, porque yo yo por ahí pensaba, digo, bueno, si me, me pierdo en algo, sé que Marcelo nos va a salvar, o oh sol ¿viste? Que algo van a hacer, ¿viste? no me van a largar en banda, ni a mí ni al otro viejo, ¿viste? Digo, y eso ya, eh, digamos, el hecho de saber que ellos ya lo vienen haciendo hace mucho y que lo hacen muy bien y que es gente que uno respeta y siempre admiró, Bueno, está en buenas manos, ¿viste? Entonces te facilita todo. Descansabas. Todo es mucho más fácil, claro. Y yo a mí, a mí esto fue una cosa que incluso me hizo bien me hizo bien este físicamente. Más vale, viejo. Porque lo notamos nosotros no, de de impresión que no, sí, lo pero digo, de, no ser serio, eso, diez, de ser un número 10, de ser un número 10 habilidoso hace 3 años atrás y convertirme en lo que después era al, al poco tiempo con, con la columna hecho pelota, no podía ni caminar, dolorido. Y ahí desde el primer día, creo que mientras estamos en esa dando vueltas, ahí no me duele nada, ni me acuerdo si me duele o si no me duele. Y puedes correr ahora. Hasta, Vos sí. sabés que estoy sí, probando, le sí, sí, digo, mirame. puedo correr un poquito. Daba sí, sí. ¿eh? vuelta, corría. Ahora en bicicleta me fue un poco peor. Cuidado, que no tampoco cobres tanta confianza. No, no <risa> voy a aplastar a algunos. Bueno, nos llegan mensajes, eh, resumen uno, alentadores eh, por supuesto, eh, Poli polis dice felicitaciones al grupo, nunca olvidaré lo aprendido en las intervenciones de Edith en las salas de espera de los centros de salud, muy movilizantes, recuerda, en, en base a lo que contabas recién. Eh, el micrófono está abierto, sé que eh, eh, se van a presentar en Winifreda próxima, ahora está en top, Ahora está ahora todo el mundo quiere ir queremos ir los que los que primero miramos de reojo y rebotamos en la fiesta porque no había localidades no, posibles localidad. ahora queremos ir somos capaces de viajar para ir a ver qué no, más vamos queda. a volver vamos a volver ¿Vale? como sí, yo volver. eso que dice como... de la rebote y todo eso sí. no lo creo entonces los tipos ponían las tipas ponían foto viste de la de la entrada como diciendo ves que cae vinimos y no vamos a volver a Santa Rosa también también sí. eh, prontito nomás eh, no yo quería decir las, las características tuvo este trabajo digo que yo es la primera vez que yo había hablado habíamos cruzado muy pocas palabras con con mm. armando durante esta vida eh, con el yaco un poco más pero um, esto de para mí fue un reaprendizaje porque ellos son sobre todo Armando es un narrador, o sea, eh, nada. Nato. <risa> Entonces, eh, y tanto él, yo me daba cuenta que tanto él como Yakomus y que Yakomus me lo dijo, a mí no me vas a estudiar nada de memoria porque yo no lo voy a hacer. Armando no me lo dijo, pero <risa> yo me di cuenta que no tenía que que nada tenía que ser de memoria, Ajá. sino eh, trabajamos a partir de mojones, ¿no? Como decir, bueno, vos sabes que sobre todo por lo espacial. En tal lugar vos haces tal descripción, te, cuando te desplazás al otro, ahí hace un cruce, eh, y después empezar a ajustar lo que significa eh, la síntesis para el teatro, que por ahí en la narración mm. él eh, tenía algunas cuestiones de repetición, entonces, bueno, la no repetición, el teatro de síntesis y demás. Entonces, eh, Fue así como empezamos. Y después era las las pasadas de decir, bueno, vos fíjate qué tal cosa, que qué no, análisis otra, que la palabra. Pero yo traté siempre de no que no per, que no perdieran esta espontaneidad, porque me parece que eso es lo rico del trabajo. No hay eh, como decía, estas cosas muy fijas, estos mojones, pero después no hay nada fijo porque además Armando especialmente es alguien que siempre le va a agregar algo, que siempre. nos reímos un montón con el músico que está atrás. Sí. Este, y ¿y ¿de dónde lo sacó? <risa> Imposible no no hacer la referencia. Armando se sumó a la kermés en 2011, sí. en la kermés de los sábados. Él tenía su segmento y ahí ahí lo busqué, estaba eh, y lo presentábamos desde 2011 lo presentamos con una canción que dice Vivi relatando historias con coloreando la memoria el viejo acá para la atención la distancia entre los cuentos y los acontecimientos ni, ni más ni que menos que una versión. versión que es la canción que Alejandro Valdés tituló El gran pez que es un peliculón el gran pez que es el viejo este que se está muriendo y cuenta historias sí. es ese Armando acá lo conocemos así de una eh, buenísimo todo este proceso, en serio nosotros lo vivimos personalmente en medio de bromas y gastadas eh, y es una demostración de alguien recontra colateral yo no tengo nada que ver con esto que están contando no estuve en un ensayo, no uh -huh. pude ver la obra y sin embargo no Siento lo bien que hizo el teatro, lo, lo veo, lo veo, lo percibo uh -huh. y estoy recontento de que puedas Armando estar feliz como como ustedes como el grupo. Eh, eh, por eso más muchas más felicitaciones por todo eso que por haber ganado la fiesta provincial del teatro que podría sí, haber totalmente. ganado. Sí, totalmente. Pero eh, usted, es bueno. un, un laburo hermoso el que el que están coronando y, y este y, Sí, y además y, eh, hablando de Armando, ¿no? Esto que tiene tan natural A pesar de eso, eh, él termina, terminamos el ensayo y decía, yo les hago devolución. Y me decía, me podés, venía con un cuadernito y me decía, me podés decir así, anotaba. Ya después empezamos a anotar en el grupo. Eh, me parece que tuvo una actitud súper eh, responsable porque el me acuerdo que una o dos veces nos fuimos porque ya venía el otro grupo, porque se hacía tarde, y él me manda un mensaje, la devolución. De esta, de esta pasada me parece que eso es que eso es, es maravilloso es muy importante digo que alguien no se, no se ha creído con eso y, y acepte y, y sobre todo eso pedir la devolución y aceptar y yo sabía que en el próximo la próxima pasada él lo iba a corregir Y me llama un montón la atención eso porque no es no es te lo digo, te lo dije ya. No es común, digo, hay actores que tienen no sé, que tienen un montón de años y que les cuesta más incorporar esto porque porque Por, creo que yo él se queda pensando. Porque yo no soy quizá como no soy no vengo de ahí. Mira, hace sí, sí el rol a, de a, estudiante, ayer, de ahí a, bien de Sí, de ayer estábamos, sí, no, pero aparte a mí me gusta porque Tampoco estoy como para andar pasando papelones, ¿viste? Entonces digo, si me corrigen algo es porque realmente es así. Entonces digo, los que saben, saben. Ayer se me corrigió de, de la función del sábado. Bien. Me dijo, ¿por qué hiciste esto que viniste de Ayaca? Le digo, pero quedaba lindo eso con un goceador. Me dice, no, no. Ayá te estás pero agrandando. Pero estás haciendo un movimiento, dice, que, que no va. Vos te quedás quietito acá y lo haces desde acá. ¿Viste? Perfecto, bien. ya me lo anote, se voy a casa y me anoté en ese y me tengo quieto. Porque si no... Pero tengo todo anotado, eh. Sí, todo anotado. Qué Mónica gran. lo sabe porque me ve y dice, "¿Qué está haciendo?" Le digo, "No, todo lo que me puntualizaron", le digo, "Lo que me tengo que tengo que ver, como". Y por ahí yo en un par de, de, de funciones antes de comenzar lo veía con el papelito. Ajá. Bien, bien el repaso, no, tengo el machete hasta el último Machete hasta bueno, sí, el último momento. Sí. Che, bueno, muchísimas gracias. No, eh, en serio favor. que dejo, Marcelo, sobre todo que por no ahí... No cobramos, eh, esta no la cobramos, esta entrevista, no. Después esta. vemos, después arreglamos. No, eso. tenemos que decir dónde vamos ahora. Claro. Sí, por... decilo vos. Eh, bueno, el domingo 4 de mayo a las 20 horas vamos a estar en el Club Social y Deportivo de Winifreda con esta función, con Quema Quema, dentro de un, del, de un ciclo, eh, que sea un proyecto... Eh, que se hace en Winifreda. Bien. Sí. sí, hay todo el fin de semana, es eso. Sí. Todo el fin eh, de está semana. Está el arrimado también el y... 2, 3 y el 4. Bien, Bien. Bien, esa es la presentación. Y talleres de teatro para adolescentes y adultos en el mismo club Uf. en el horario de 16 a 10, 14, de 14 a 16. a 16. Bien. No saben todavía Otra próxima presentación. Acá Habrá, pero no tiene fecha ni... No aún. hemos definido, pero suponemos que pronto. Sí, sí, no, no lo hemos hablado todavía, pero ahora estamos con una cuestión muy este, urgente mm. que si ya nos había dicho hace un mes, sí. un poco más, que, que él estaba re feliz, pero que no quería horarios, no quería compromisos. Se Entonces, corre un poquito. Se corrió. Bien. Por ahora, capaz que vuelve. Entonces estamos haciendo esa esos arreglos de donde estaba eh, Roberto y está el músico ocupando por ahí un poco más de lugar. Bien. Pero bueno, eh, esto siempre está como adaptándose y, y buscándole la vuelta, ¿no? Más vale. Bueno, gracias de vuelta. Y en serio les dejo el micrófono abierto para que si, si, si quieren decir... Algo más en el en el cierre que, que no salió, que no se preguntó Algo que se quedaron con ¿Sí? ganas de, de comentar yo, yo, yo, dije yo creo que dije todo pero bueno. Entre, quien, Armando Armando, cerrá yo, yo, yo, sí, ¿no? yo me quedo Bueno, espera que se vayan más a ver <risa> Bueno, muchísimas gracias Pasaron por acá Marcelo González, Edith Gazaniga Armando se sigue quedando en Ganadores de la fiesta provincial del teatro Con Quema, Quema y sobre todo Militantes y laburantes del teatro